Señoras, señores, señoras, señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy buenos momentos sean estos en los que ahora mismo nos están escuchando y ahora a esperar que no nos obliguen a ponerle un chaleco reflectante al coche. Por momentos la seguridad vial empieza a aparecer una carrera sin meta. Cada pocos años surge una nueva norma, surge un nuevo dispositivo obligatorio o una recomendación por nuestro bien, entrecomillado, que casualmente termina siendo imprescindible si no queremos una buena multa. Primero fue el cinturón de seguridad, después el casco, más tarde el chaleco reflectante para el conductor. Los triángulos de emergencia pasaron de obligatorios a peligrosos y ahora llegan las balifas V16 como solución definitiva todo quizás razonable, todo quizás justificable, hasta que uno empieza a preguntarse si el siguiente paso será directamente vestir al coche. Porque pensándolo fríamente encaja en la lógica actual. Si el conductor debe ser visible, ¿por qué no el vehículo entero? Un chaleco reflectante tamaño XL amarillo, fosforito claro está... Bien ceñido al capó y al maletero, con bandas plateadas visibles desde varios kilómetros, pues sería de seguridad total, sentido estético ninguno claro, pero ya se sabe, la seguridad no entiende de diseño. No costaría imaginar el texto oficial. Antes de abandonar el vehículo, asegúrese de que el coche lleva colocado correctamente el chaleco homologado. ...incluso habría versiones premium... ...con reflectantes más discretos... ...y modelos básicos obligatorios... ...porque la seguridad, como casi todo... ...también podría tener clasismo... ...la baliza V16... ...no nos engañemos, tiene su lógica para algunos... ...reduce riesgos er reales... ...y evita que el conductor se juegue la vida en el asfén... ...para otros... El problema no es la medida concreta, sino esa sensación permanente de que cada avance añade una obligación más, pero nunca sustituye del todo a las anteriores. Se van acumulando normas, accesorios y gastos, mientras la responsabilidad parece recaer siempre en el mismo sitio. O sea, en nosotros, en los conductores. Al final uno ya no conduce, cumple, cumple, cumple, cumple equipamientos, cumple normativas, cumple protocolos y el coche cada vez más regulado y más vigilado empieza a aparecer menos una máquina y más un ciudadano más debidamente identificado, señalizado y quizás, quizás pronto lo veamos vestido. De momento calma. ...nadie obliga a ponerle un chaleco a coche... ...pero si mañana alguien lo propone como medida preventiva... ...que no nos pide desprevenidos... ...en seguridad vial... ...lo impensable hoy suele ser obligatorio... ...pasado mañana... ...pero nadie... ...se preocupa del estado de las carreteras... ...de esos superbaches que hay... ...de las malas señalizaciones... De las señalizaciones que ya no existen por deterioro, nadie, absolutamente nadie, piensa, me refiero a nadie o del gobierno, les interesa gastar dinero en eso, pero sí recaudar.